Ecos del pasado A veces eh, la muerte se puede predecir Pero se puede predecir la muerte De uno mismo ese es el tema del que vamos a hablar En Ecos del pasado Esta noche Por supuesto con la presidenta de Prisma Publicaciones eh, Con Laura Falco Lara Laura muy buenas ¿qué tal Buenas noches, Bruno. Laura, y los eh, casos son espectaculares y muy vinculados además a personajes que todos conocemos que están además muy vinculados al mundo del deporte, como el caso de Jesús Castro, el hermano de Kini. Llama mucho la atención la verdad estos casos porque piensas, ostras... ...hasta qué punto y además como, cómo... O sea, ...si te pones la piel de la persona que tiene este tipo de presagios... Eh, ...te puedes imaginar lo intenso que tiene que ser... ...el tener la convicción realmente de que vas a morir... ...o sea, eh, no tiene que ser nada fácil... ...el caso que comentabas el de Jesús Castro... ...es un caso muy llamativo, mira... Eh, ...Jesús Castro, como los, los seguidores sabrán... ...fue portero de los Sporting de Gijón durante 18 jornadas... ...este hombre falleció el 26 de julio de novecientos noventa y tres ...y eh, cuentan que, eh, que unos días antes... ...él estaba convencido de que iba a morir... ...y dónde iba a morir... ...que fue precisamente eh, donde murió... ...en la playa de Amío en Cantabria... ...el caso es que... Eh, ...bueno, él solía ir allí pues a pasar días... ...a veranear con la familia... ...y, a, y muchas veces alquilaba un bungalow ahí en la zona... ...pues el caso es que una de las veces que fue... ...estaba dando un paseo con su hermana... ...y empezó a darse cuenta que algo no... ...no le vibraba bien en la zona... ...de hecho... Eh, dice que bueno, que se cruzaron con una mujer con un aspecto un poco extraño y que parece la sensación que tuvo es que la mujer se echaba como una mala mirada, de hecho él y la hermana comentaron que, que mal rollo que, que, que señora tan extraña A partir de ahí empieza ya a pasar episodios todavía más curiosos y es que empieza a tener pesadillas. Pesadillas en las que incluso durmiéndose, por ejemplo, cuando estaba en la playa con su mujer, se despierta nervioso y angustiado y con ganas de irse de ahí. La mujer que se da cuenta que le pasa algo extraño le pregunta que qué ha ocurrido y él le dice que se ha quedado dormido en la playa y que ha soñado que estaba en el agua y que unas manos tiraban de él hacia abajo y que le hacían que se ahogara. Eh, bueno, eso se queda ahí como una anécdota como una pesadilla que tuvo en la playa mientras estaba tomando el sol pero la cosa continúa y es que semanas después la familia vuelve a la misma playa Eh, y, bueno, y el agua, por lo visto, estaba muy revuelta. El caso uh -huh. es que hay un niño que está a punto de ahogarse y él y otras dos personas hacen como una especie de, de cadena para intentar sacar al niño del agua y lo sacan. Se da cuenta realmente de que cuando está intentando salvar a este niño, que le falla las piernas, que hay una corriente eh, de profundidad muy notable y que realmente eh, bueno, la sensación que ha tenido del sueño de que algo tira para pa, pa abajo de él podría tener mucho que ver con esa corriente que hay en esa zona de... Cantabria ¿no? El caso es que ese niño lo sacan eh, y la cosa queda ahí, pero ellos tienen que volver porque el 26 de julio eh, el 26 de julio eh, ocurre que que la la suegra o sea, es decir, eh, la suegra de, la, de su hermano, de Enrique Castro, precisamente muere y tienen que ir al entierro. El caso es que regresan Eh, el hijo de la pareja no le hace mucha gracia el tenerse que mover, ni el irse, ni el tener que regresar Empieza a ponerse un poco antipático con respecto a ese desplazamiento Como si el niño presagiera que algo no va, no va bien El caso es que después de ese entierro vuelven a la playa Y el niño no no, no quiere volver de ninguna manera a la playa se tan rotundo, pero bueno, como, como pasa con los niños Pues evidentemente los padres le dicen que por narices tiene que ir a la playa y va con los padres Ese es el día en que ocurre todo y es que eh, él estaba jugando pues con su hijo al fútbol, eh, su mujer estaba tumbada en la, en la tumbona tranquilamente y en un momento dado él le dice a su mujer que por qué no van al agua. Eh, la mujer hace el amagodir con él pero le da una cierta pereza así que él sale corriendo y se tira al agua. Es a los, a los pocos minutos que su hijo... Eh, Jesús la avisa de lo ocurrido y es cuando ella se levanta de la tumbona, corre hacia la hacia el agua y ve en directo cómo su marido se está ahogando mm. y cómo perece realmente, tal y como había soñado, lógicamente. Es una historia, es una historia que nos conmocionó a todos. La muerte de el hermano de Kini fue una muerte dramática, una muerte terrible, pero una muerte que hoy estamos habiendo contigo, Laura, que fue incluso presagiada por el mismo como presagida... está bueno esto que le pasó en el quirófano a la persona que vamos a comentar ahora, ¿no? Hablamos de una mujer en este caso eh, que cuando estaba ya a punto de dar la luz, de hecho, a las veinte semanas empieza a tener extraños sueños, también extraños presagios de que ella no va a salir del parto. La mujer se llamaba Stephanie Arnold y es en 2012 eh, que estaba esperando pues a su segundo hijo. Sin embargo, pues como te decía, a, a partir de las 20 semanas sigue empieza a inquietarse muchísimo y empieza a decirle a todo el mundo que va a morir, que ella no va a salir de ese parto con vida. De hecho, incluso deja cartas escritas para familiares y amigos despidiéndose. Llega tal su obsesión que incluso... Eh, Eh, pide por favor hablar con el médico y con el anestesista que va a atender el parto para avisarles, porque está convencida de que además su muerte eh, va a producir una serie de, de efectos colaterales que igual se pueden evitar. Es más, ella dice lo siguiente, al anestesista, dice que va a tener una hemorragia interna y que eso va a causar su muerte. Es tal su fijación y su obsesión con el tema que finalmente la anestesióloga Eh, ...decide pues eh, por prudencia... ...llevar más sangre a la operación a la operación al parto... ...y también eh, llevar pues una serie de, de cosas extra... ...pensando precisamente en ese aviso... ...que la mujer da de la estereotomía... ...aunque no tiene razones para prever algo parecido... ...el caso es que... ...en mayo Estefani da a luz por cesárea... ...a un niño completamente sano llamado Jacob... ...pero en cuestión de segundos todo se complica... stephanie se queda sin sentido... ...sufre lo que se llama una reacción alérgica al líquido amiótico... ...que entra en el torrente sanguíneo... ...y causa una, una situación que se llama embolia amiótica. Es una cosa rara que ocurre en una de cada 40.000 casos... ...pero los resultados suelen ser fatales. El caso es que Stephanie sufre un paro cardíaco... ...y se dictamina su muerte, al menos momentáneamente. Ahí es cuando ocurre el suceso más surrealista de todos... ...y es que en, ese, en esa parada cardíaca, en ese momento... ...que teóricamente está muerto, se produce una ECM... ...es una experiencia al borde de la muerte donde ella ve a un niño. Uh -huh. Y ese niño que tiene siete años ese es el hermano pequeño de una amiga suya, que ella recuerda perfectamente, que murió a la edad de siete años. El caso es que el niño se acerca a ella y le dice el siguiente mensaje. Dile a mi hermana que la he hecho de menos, y que he hecho de menos sobre todo la forma en que me enrollaba el pelo. Eh, dile también que estoy más o menos bien. El caso es que cuando ella eh, sale de esa situación, eh, la resucitan directamente porque estaba clínicamente muerta. Eh, no solamente eh, lleva este mensaje consigo, sino que describe perfectamente a los médicos todas las conversaciones, incluso pensamientos que la doctora tuvo. Y es que, de hecho, la doctora, mientras ella estaba... ...estaba en... en, en bueno, en, en muerte técnica... ...ella le dice que eh, la oyó pronunciar la siguiente cosa... ...esto no puede estar pasando... ...dice, te oí pronunciar esa frase más de una vez... ...¿sabes lo que le contesta la doctora? No lo llegué a decir, pero sí que lo pensé en diversas ocasiones... ...o sea, todavía una demostración más palpable... ...de que su estado no era precisamente de una persona viva... ...sino que estaba, pues, llamémoslo en una especie de estado... ...de estado astral o algo parecido... ...el caso es que habla con la doctora... ...habla con la anestesista, habla con todo el mundo... le describe perfectamente todas las conversaciones, las situaciones, todo lo que ocurrió, eh cómo la enfermera saltó sobre su pecho cuando hubo el paro cardíaco, cómo apretaron el botón de urgencia, todo, absolutamente, pero lo más impactante viene cuando se reúne con su amiga y es que cuando le da el mensaje, el mensaje del supuesto hermano, Eh, la chica rompe a llorar y le dice lo siguiente, eh, le dice Stephanie, eso es lo que hacía yo con mi hermano para que se durmiera, le enrollaba el pelo con mi dedo, con lo cual pues imagínate el shock para la que recibe semejante mensaje y el mm. shock también para ella, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, esto es otro caso clarísimo de estos de, de que persagian su muerte y la verdad de una manera espectacular Hay tantos elementos en este caso para comentar, eh, porque esta es una FM aquí no se puede dudar en algunos casos se duda si la persona estaba muerta clínicamente o no pero en este no existe esa duda y por lo tanto lo que vivió Es eh, lo que vivió, lo que vio, lo que sintió. Bueno, es eh, verdaderamente llamativo. Por cierto, hace no muchas semanas se habló mucho porque fue una noticia que ha impactado muchísimo eh, a toda la sociedad norteamericana, por supuesto, pero a la mundial. La muerte de una de las grandes estrellas de la historia del baloncesto, un accidente de helicóptero Kobe Bryant. Bueno, pues Kobe Bryant... Eh, ...predijo en cierto modo su muerte, hay algo eh, que se predijo en respecto a ese accidente que él sufrió. Efectivamente, en este caso no fue él, pero fue muy sorprendente y curioso... ...y es que existen dos cosas en paralelo que presagian esa muerte de Kobe Bryant... ...una, un tuitero, el usuario arroba dot, don, donoso, y además se puede encontrar en la red, eh, escribió en 2012... Kobe va a acabar muriendo en un accidente de helicóptero... ...y de hecho desató todo un chat al respecto... ...pero quizás el más llamativo... ...fue eh, el canal de televisión Comedy Central... ...que emitió en dos mil 2016 un corto de dibujos animados... ...donde se caracterizaba... a bueno, eh, ...como si fuera una caricatura de Kobe Bryant... vale, ...y donde se suponía que Kobe tenía un accidente de helicóptero... ...de hecho en la imagen... Se ve eh, el helicóptero tumbado, a Kobe fuera tumbado, muerto con sus trofeos y todo de gente mirando. Eh, bueno, eh, casualidad, eh, puede ser que sí, pero ¿qué casualidad más extraña? ¿no? Y, y, las casualidades eh, no existen, todas tienen una, una explicación. Esta es eh, muy llamativa. Esos eh, mensajes, esa predicción de la muerte de Kobe Branieto, una persona que quizá no nos creíamos lo que había sucedido, en parte porque en el imaginario colectivo estaba eh, su imagen, su fotografía era una persona muy sonriente, muy cercana, y eso impacta todavía más, ¿no? Eh, me de hecho, te voy sí, a proponer que colguéis que colguéis, como, como te he pasado, ¿Sí? eh, la, la imagen, el, la, cari la caricatura, quizás estaría bien que la colgarais en el link eh, de La Rosa de los Vientos para que la gente la pueda ver, porque realmente es muy llamativa. Pues ahora mismo la estamos eh, colocando eh, con en el eh, tuit, eh, en el perfil de, de La Rosa de los Vientos, está toda la información, está esa imagen y la pondremos eh, también en la página web. También hay predicción sobre la muerte de Diana de Gales. Diana era una persona muy intuitiva, por lo que cuentan amigos suyos, y de hecho su mejor amigo y su consejero, Robert Deborich, decía que tenía continuamente pesadillas sobre su muerte, premoniciones no solo sobre la muerte, sino también sobre cosas que sucedieron durante su vida, y es que incluso antes de casarse, antes de su boda, le dijo a su amigo... Eh, que se veía en el altar a punto de casarse y que la corona de repente se le deslizaba le iba al cuello y la ahogaba de, eh, intuyó desde muy temprano eh, las, las infidelidades continuas de su marido pero lo más llamativo sobre todo es que comenzó a tener un miedo terrible a un atentado de hecho le dijo a Deboric Eh, que tenía la premonición de que iba a morir seguro en un accidente o bien de avión o bien de coche porque alguien querría que se deshicieran de ella o sea que el mensaje también tiene tela desde luego que sí la muerte de Diana de Gales eh, impactó muchísimo como impactó también la muerte de Paquirri Otro caso es que yo no sabía y que también llamó mucho la atención y es que por lo visto, mientras se preparaba para llevar a cabo su última faena en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, el diestro, eh, la noche anterior tuvo serias premoniciones y es que decía que le hizo despertarse sobresaltado durante la noche un oscuro presagio de que algo no iba a ir bien el día siguiente y desde luego así fue. Como así fue también en un caso, una de las desapariciones, uno de los impactos que tuvo uno de los aviones de Malasia a Airlines. Ha habido varios accidentes, este es uno de ellos y hay una muerte profetizada. Yo en este caso, la verdad, es que cuando lo leí me afectó bastante, porque como madre pensé, ostras, imagínate claro. que te pasa algo así con un hijo, te tiene que quedar una sensación de culpa toda la vida brutal. Y es que en este caso, este niño, hablamos de un niño de 11 años, días antes de montar en ese avión a su madre, mamá, te voy a echar de menos, mamá, ¿qué pasaría si hubiera un accidente a, eh, aéreo? ¿Qué ocurriría con todo? El niño eh, durante varios días estaba obsesionado, ...con que algo no iba a ir bien en ese vuelo... ...de hecho la madre le tranquilizó... ...pensaba que simplemente era pues una cuestión de miedo a volar... ...pero las últimas palabras de este niño... ...llegaron incluso a ser del tono de... ...¿puedo elegir cómo morir?... ...¿qué pasaría con mi cuerpo cuando me entierren?... ...¿no sentiré nada?... ...¿nuestras almas regresan con Dios?... ...imagínate que preguntas... ...la madre como te puedes imaginar... ...pensando que solamente era una paranoia del niño... ...pues lógicamente intentó quitarle ese miedo... ...y les acompañó a él y a su hermano de 19 años... ...Shaka... Eh, ...en su viaje de Amsterdam a Bali... ...pues los acompañaste al el aeropuerto... A, ...para que fueran a visitar... ...teóricamente iban a visitar a su abuela Bali... ...a pasar unos días y unas vacaciones con ella... ...el caso es que cuando se abrazaron para despedirte... ...el niño insistió... ...mamá te voy a echar de menos... Eh, ...¿qué pasó?... ...pues el accidente famoso de American Airlines... ...donde el avión fue derribado... Eh, por un supuesto misil tierra aire en Ucrania el 17 de julio de 2014, pues lo siguiente noticia que tuvo la madre eh, fue una amiga que la llamó por teléfono para informarle del accidente. Un caso... Espectacular, desde luego, cómo espectacular está siendo el estreno del Colegio Invisible aquí en Onda Cero, uno de los programas de Misterio, eh, tú con Lorenzo Fernández estáis al frente de ese programa que viaja la noche de los jueves, los jueves por la noche a la una y media de la madrugada y nos vas a comentar en exclusiva a dónde nos vais a llevar de viaje, de viaje radiofónico el próximo jueves. Pues efectivamente, como siempre damos la primera noticia siempre a la rosa de los vientos y es que el próximo jueves nos vamos para el sur de España, nos vamos exactamente al Teatro Cervantes de Almería, un teatro que tiene fama de estar muy, muy embrujado y hablaremos de otros teatros, no solamente de ese, eh, ¿qué tendrán los teatros, eh, qué se quedará almacenado en ellos para que sean uno de los focos más importantes de los fenómenos paranormales? Pues ahí nos encerraremos por la noche y veremos a ver qué ocurre. Al sur de España, Almería, viajáis en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche. La cita, insistimos, aquí, en Onda Cero, a la una y media de la madrugada. Premas citas, una de ellos nos lleva a México. Efectivamente. Yo creo que es uno de aquellos viajes que perderse lo sabe mal. Y es que eh, ver México de una forma tan completa como nosotros lo haremos no es sencillo. Eh, partiremos el día 2 de agosto y regresaremos el 15. Iremos de guías yo y Lorenzo Fernández, o mejor dicho, Lorenzo Fernández y servidora. Y recorreremos México desde la capital... Eh, recorriendo pues todo, desde la pirámide del Sol y de la Luna, bajaremos luego eh, hasta Chichimilco, hasta el famoso, la famosa Isla de las Muñecas, de la cual hemos hablado muchísimas veces, pero bueno, eso sin dejar de lado, lógicamente, otras cosas históricas como el Museo de Antropología o, por ejemplo, la Casa Museo de Frida Kahlo y eh, de ahí luego ya viajaremos a San Cristóbal de las Casas y hasta el estado de Chiapas eh, donde pues eh, llegaremos eh, y recorreremos pues, todo su mercado local la iglesia de Santo Domingo y de ahí ya bajaremos hasta Palenque un lugar increíble, alucinante eh, donde bueno tendremos desde, veremos hasta la cascada de, de Agua Azul eh, bajaremos a la zona arqueológica y de ahí bajaremos luego también a Mérida y como no, acabaremos nuestro recorrido eh, viajando a Chiché y a la Riviera Maya... ...pasando unos días en Cancún... ...y viendo como eran no las ruinas de Tulum... ...así que, como te puedes imaginar... ...es un viaje muy completo... ...porque normalmente... ...esto se suele hacer en dos viajes... ...pero nosotros vamos a hacer en 15 días... De arriba abajo, todo lo que es México, para aquellos que quieren acompañarnos, ya lo saben, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí está toda la información que se puede conseguir sobre este viaje extraordinario a una de las iconas de la civilización moderna. Pero no es la única cita que tenemos apuntada, porque la otra es aquí, eh, muy cerquita, pero, pero tiene que ver con la historia de los nazis, eh, la historia del ocultismo nazi, que es riquísima es una historia con muchísima información y se va a conocer toda efectivamente, el 6 y 7 de junio en el palacio de Benacazón de Toledo Eh, tendremos las jornadas sobre enigmas y ocultismo nazi componentes de la talla por ejemplo de Mónica Álvarez, de Enrique de Vicente Abel Basti, Jesús Callejo Javier Martínez Pina, Mariano Fernández Uresti, Óscar de Gadón y Servidora, cada uno de nosotros pues hablando de diferentes temas, por ejemplo Mónica de Guardianas Nazis, es una especialista en las mujeres, en el nazismo y lo violentas y crueles que podrían llegar a ser o por ejemplo yo hablaré de la lanza de longinos y la, la obsesión que tenía Hitler con los objetos sagrados Pero bueno, todos los ponentes hablarán, cada uno de ellos, de temas apasionantes porque yo creo que el nazismo, lo que llamaron la época eh, de, de la guerra del ocultismo, de, de, de la guerra de los magos, es una época apasionante realmente donde además pues hay mucha información y muchas cosas que aprender. En viajesprisma.com está toda la efectivamente, información, Efectivamente, ¿no? ahí sí. lo tienen todo. En viajesprisma.com, en este caso en congresos, encontrarán toda la información. Y dentro de ese pedía seguimos hablando contigo aquí en los ecos del pasado en la rosa los vientos con la presidenta Prisma Publicaciones con Laura Falcó. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos.